En la Argentina, este después de eh, de la llegada del hombre a la luna, ya lo hemos explicado en alguna ocasión, pero para los niños que por ahí no saben por qué hoy es el Día del de Amigo en la Argentina, un psicólogo, profesor en psicología, no es psicólogo, profesor en psicología filosofía, historia, es músico, odontólogo, se llama Enrique Febraro, es uno de los socios fundadores del Rotary Club, del barrio San Cristóbal y del barrio de 11 en Buenos Aires. En el momento en que aluniza el Apolo 11 un 20 de julio de 1969, bueno, vio que por primera vez en la vida todo el mundo estaba unido, Eh, envió mil cartas a 100 países, tuvo 700 respuestas de esas mil cartas, eran otros tiempos, no había mail, no había internet, había que mandar cartas. no Ahora si no existiese el día del amigo y alguien se le ocurriese, sería mucho más fácil. Sería mucho más fácil, aunque convengamos que cada vez es menos frecuente encontrar personas que piensen en la amistad, sinceramente, ¿no? piensen en que la gente tiene que estar unida o que vean ese hecho que conmovió a la humanidad que ahora en los, las últimas décadas se ha puesto en dudas si llegaron o no llegaron, si estaba todo armado en un en un teatro, qué sé yo, bueno. Eh, entonces, bueno, tuvo 700 respuestas, eh, algunas críticas ha tenido esa iniciativa, Eh, pero más allá de eso Hoy es el Día del Amigo eh, Se ha intentado cambiar Hace unos años Poquitos años atrás La fecha eh, Aquí en la Argentina y, y ponerla el 19 O sea, ayer El 19 de julio Por la muerte de Roberto Fontana Rosa eh, Bueno Esa propuesta eh, Se ha difundido en correo electrónico A mí me ha llegado Varias veces también esta propuesta de cambiar el día del amigo. Eh, este porque bueno, dicen, no es una historia ajena, sino que el Negro Fontana Rosa nos hizo pasar momentos felices, este nos hizo emocionarnos, nos hizo reírnos, nos hizo reflexionar. Bueno, este y después ha habido otra idea de ponerla a la fecha esta, el 24 de jun, de julio, porque la muerte de... Eh, el nacimiento, no la muerte, el nacimiento de Alejandro Dumas, eh, que es el creador de la novela eh, de tradición y de fama internacional que son los tres mosqueteros, ¿m? cuyo tema principal es la amistad. ¿no? Así que el día este del amigo, todavía sigue siendo el 20, hay otra historia, que esta es menos difundida, que dicen que se puso eh, el 20 de julio simplemente porque se, se dio muerte a un famoso escritor que siempre escribía sobre la amistad, y, y he tratado, estado tratando de encontrar qué, qué, qué famoso escritor es y no lo he encontrado en ninguna parte y que lo encontraron a los restos cerca de un río, en una cabaña. Eh, y eso fue un 19 de julio, entonces eh, a través de muchos acuerdos se impuso el 20, el día posterior, el Día del Amigo. Pero bueno, hasta el momento en, San Juan, en Argentina se recuerda de esta manera porque... Eh, bueno, por la iniciativa del doctor Enrique Fer Febraro, eh. Una vez le hice una nota, estaba en Radio Colona Enrique Febraro. Y todavía sigue vivo, tengo entendido. Eh, no, no, no tengo no, no me acuerdo que haya fallecido ya. Pero una persona muy bien, muy muy este, muy dada en su momento. Después quise el año pasado el anteaño hacerle una nota, creo y y ya parece que está muy viejito, ¿no? no sé. Bueno, de todas maneras, ¿qué decir hoy, en este día de, de la amistad? Quizás hacer una recopilación de frases sobre la amistad no esté mal. Eh, dicen que para conservar un amigo son tres cosas necesarias. Honrarlo cuando esté presente, valorarlo cuando esté ausente, y asistirlo cuando lo necesite. Está bonita eso, una de las más bonitas. Gran parte de la vitalidad de una amistad reside en el respeto de las diferencias, no solo en el disfrute de las semejanzas. Tómate tiempo para escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. O sea, antes de terminar con una amistad, pensarlo mucho, quiere decir con esto, ¿no? Es lo que vengo haciendo hace 10 años con vos. Ariel, Luna. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos y un corazón que habita en dos almas. Está bonita. Hay una que me gusta más sobre todo, pero ya les voy a decir cuál. La, la verdadera amistad es la que sigue a tu latido a tu lado perdón incluso cuando no te queda nada por ofrecerte salvo tu compañía. O si sea, son los que te quieren cuando estás seco, va. A veces, escucha esto. A veces una separación prolongada a la vez que amortigua los rencores despierta la amistad. La amistad es como un lucero que siempre está dando luz en el cielo. Bueno, es muy poética, es esta está buena. No busques amigos sin defectos, pues te quedarás sin amigos toda la vida. Pero tampoco busques defectos a tus amigos, pues poco a poco te vas a ir quedando solo. A las personas comunes les interesa nuestro destino exterior y el interior solo a nuestro amigo. Está bueno. Si quieres hallar cualquier en cualquier parte amistad, dulzura y poesía, llévalas con vos. Eh, Esta es la frase que me gusta. Esta para mí es una de las mejores frases sobre la amistad. Es una regla en la amistad que cuando la desconfianza entra por la puerta, el afecto sale por la ventana. O sea, vos desconfías de un tipo y por más que, después, que te haya demostrado imagínate, qué sé yo, estás estudiando como le pasó a un amigo mío, estás estudiando con un amigo de la facultad y por un espejo ves que te está choreando la plata que estaba en un florero ahí para, para pagar la luz, chau, tómate la o sea, se terminó la amistad. ¿Eh? Qué raro y maravilloso es ese fugaz instante en el que nos damos cuenta que hemos descubierto un amigo, está bueno. Y vamos a terminar con frases de personas conocidas. Esta es de Martin Luther, Martin Luther King, para decirlo bien. Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos. Martin Luther King. Esta es del Mahatma Gandhi. Dios no ha creado fronteras. Mi objetivo es la amistad con el mundo entero. Con mucho afecto para todos ustedes. Y después quedarán ahí, qué sé yo, eh, los las preguntas eternas, si esa vieja pregunta que no tiene respuesta, si existe la amistad entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Si los amigos son amigos de verdad, los que uno tiene desde hace mucho tiempo, o también se les puede llamar amigos a los nuevos amigos, ¿eh? personas que has conocido hace poco. Si una amistad se puede terminar, ¿eh? este, o a pesar de haberte peleado, eh, seguís siendo amigo de esa persona, o haberte alejado quizás, ¿no? hay una persona que vos querés mucho, se va a vivir a otra parte y bueno, se produce esa separación y nunca más lo volvés a ver y cuando te dejaste de ver con él, eras muy buen amigo y después te encontrás con él a los 20 años y decís, pucha, ¿seguirá intacto todo eso? Y después data a lo otro, en fechas como estas cuando uno habla de los amigos te cae la ficha de que a lo largo de la vida Tenés personas que no te quieren también bien. Tenés personas que, que que son tus enemigos y que no querés tampoco. A ver, llegan regalitos. Ah, muy bien. Gabriela de la Farmacia Universidad. Traen cositas ricas para comer. Uy, qué rico. Bueno, muchas gracias. Empezamos ya tempranito. Nuestros amigos siempre nos han visto. Es una tarta de coco, chicos. Nos han visto cara de hambre. <risa> o sea, eh. también eh, recordamos aquí, eh, en este momento y en este lugar y en este día, los amigos que murieron, que se murieron, ¿cierto? este Tradicionalmente, en lo personal, eh, empecé, qué sé yo, eh, recordando Juancito Grafiña, de la secundaria que se murió, pero a lo largo de la vida uno va agregando, este amigos del Daniel Rodríguez, este Richard Caram, por ejemplo. El Negro Aguilera, que se murió hace poco. El del For Pérez. Ustedes en su haber también tendrán amigos. Este el Tito Pérez también, que muerto hace poco. Un amigo viejo pero pero bueno eh, no se mueren del todo mientras uno los recuerda así es la cosa así que bueno era ineludible eh, este acordarse de los amigos ahora dicen que febrero murió que murió el 19 de julio del año pasado eh, creo que fue un día antes de este aniversario bueno ya me voy a fijar bien Eh, así que para todos los queridos amigos que están comenzando el programa con nosotros, cómo no tratarlos a ustedes de amigos también, a los oyentes, donde hemos encontrado personas tan cálidas, tan generosas, tan demostrativas de su afecto, que es imposible por ahí que uno llegue a tener este un vínculo mayor que el que se tiene así a través de la radio pero también soy un convencido que los amigos porque uno siente algo por las personas que te escuchan como las personas que nos escuchan sienten algo por nosotros o sea sería una este, un acto de, de, de, de, de, de qué sé yo de falsa modestia no reconocerlo porque uno, además no tiene nada de malo decir que uno quiere a mucha gente que nos escucha, y que se siente querido por mucha gente también que está detrás del, del receptor. Esta profesión tiene eso, como hay médicos que son queridos por muchos de sus pacientes, eh, como hay, qué sé yo, mecánicos que además de tener un vínculo más allá de la grasa de la caja de, de dirección, tienen un... como en, como en todas las profesiones. Pero esta, que, que es así masiva, el, el tema del periodismo, de los medios de comunicación te da este, un, un hándicap, una ventaja especial con referencia a todos los demás, ¿cierto? Eh, porque no solamente esto es acá, sino que llega a otros lugares. Y, y, y en cuanto a, a la profundización, digamos, de ese, de ese vínculo con las personas que te escuchan, por ahí hasta creo que está bueno que quede ahí nomás. ¿eh? Porque la amistad también tiene un ámbito, También tiene un ámbito. Vos te hiciste amigos en la secundaria, por ejemplo, y es muy raro que esos vínculos de tanta amistad que tenías dentro del aula se mantengan aún fuera de ella. Porque el tiempo pasa, porque los ámbitos pasan también, porque, qué sé yo, por un montón de cosas. El ámbito nuestro de amistad con los oyentes es este. Es este. Yo no sé si podríamos seguir siendo amigos este con muchas personas de las que nos escuchan, si fuésemos a tomar cerveza todos los viernes. No sé, no lo sé, no digo que no pueda ser, pero no lo sé. Nuestro ámbito de amistad es este. Esa radio vieja que tiene usted, o la nueva, o la que está arriba de la heladera, o la que tiene al lado de su cama, me los imagino ahora a los oyentes, amigos, este en, en estas circunstancias